recibíamos sobre esta información, que vamos a conocer, que se ha encontrado un ejemplar de Yarará en el barriletódromo, este, aquí cerca del casco urbano de, de Olavarría, eh, por eso estamos en contacto con la doctora Sandra Botassi, que es titular del Parque Zoológico La Máxima, este, que además eh, allí se ha llevado precisamente el ejemplar de esta Yarará que se ha encontrado en, el, el lunes pasado precisamente. Sandra, ¿cómo te va? Buenos días. Muy bien, me escuchás bien, sí. sí, sí te bien. Perfecto. Bueno, eh, Sandra, contanos, este, bueno, cómo se dio esta, esta situación y además, eh, al menos por lo que se conoce a través de la información, no ha dejado de sorprenderlos. Este, dónde se encontró este ejemplar de Yarará, ¿no? Sí, en realidad, bueno, en el parque se recibió una llamada lunes, que había una, un ejemplar, una víbora en esa zona. Bueno, personal del parque del veterinario, que se dirigió hasta allá y, bueno, por supuesto, la sorpresa eh, fue cuando encontró la Eh, recibimos llamados Normalmente son bulegas, Otros ejemplares, pero no este, una, una especie de uh -huh. eh, Lo que sí la preocupación nuestra Es en el lugar donde se encuentra Porque normalmente Nosotros recibimos en el parque eh, Estos ejemplares Que vienen de la zona de loma negra De tierras vallas Que la gente los no encuentra y los trae al parque eh, Porque bueno, nosotros con Después Mhm. Uh -huh. eh, muy cerca del complejo universitario se encontró. ¿Este ejemplar ¿lo, lo, lo recibieron vivo ustedes o estaba muerto? Uh -huh. Uh -huh. Claro. ¿De qué tamaño es, Andrá? Bueno, eh, ojalá que eso ha sido eh, un, un hallazgo fortuito este, ¿no? Este decía eh, la, la información al sur de la ruta 51, que es la primera vez que se encuentra, eh, pero en realidad va a decir al oeste, ¿no? Sí, Bien, bien, bien, te agradezco mucho Sandra Un saludo grande La doctora Sandra Botanzi, que es la directora del Parque Zoológico La Máxima Bueno, comentándonos sobre este hallazgo de una llarada Aquí cerquita de la de la ciudad, un lugar habitado Que es el, eh, el barriletódromo Que es el terreno que está al lado del complejo universitario de Olavarría eh, este, Bueno, la preocupación eh, en realidad por encontrar un ejemplar de este tipo en ese lugar este, donde nunca se había encontrado una de estas características. La precaución en el caso de, de ver un ejemplar de este tipo de animales.